En primer plano, personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Bueno, pues tenemos por delante más de 35 minutos para hablar tranquilamente con d o n a Cristina Sopeña, directora general, como digo, de Organización y Desarrollo del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios de la Comunidad, presente en el Consejo de Dirección, con responsabilidad directa en materia de recursos humanos. Bueno, pues sobre distintos cuerpos que yo digo esenciales、eh, en, nuestra, en nuestro Madrid, en el Madrid que vivimos diariamente. Encantado de saludarla. Feliz año, doña Cristina. Igualmente, feliz bueno, año. Vamos a acercar el, el micrófono y así le, los madrileños le van, le van a escuchar muchísimo mejor. Bueno, pues en, el,、eh, en, este primer, eh, en este primer espacio, dentro del plano de los recursos humanos de 2007, nos apetecía hablar de, de las personas del Ayuntamiento de Madrid, del,、eh, de la organización, del desarrollo, de cómo se organizan esas personas. Pero lo primero que hacemos siempre es preguntar: ¿Cómo bueno, pues s son las personas? ¿Cómo podemos definir, doña Cristina, los recursos humanos en su área de competencia en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cómo son las personas que usted dirige? ¿Cómo son las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues en primer lugar, decir que son muy numerosas.、Eh, somos aproximadamente 11.000、eh, funcionarios, eh, muy distintos, porque. Forman parte de distintos cuerpos. Por una parte、uh -huh. está la Policía Municipal, que aproximadamente son unos 7.000 funcionarios. Están también el Cuerpo de Bomberos, cerca de 2.000. Están los nuevos、eh, agentes de movilidad en la Ciudad de Madrid, que también están próximos a los 1.000. Y、eh, el resto, otras 1.000 personas en el área de SAMUR Protección Civil. Pero si yo tuviera que destacar、uh -huh. algo como común en todos estos、eh, profesionales, es、eh, que son profesionales con gran vocación de servicios. Servicio público, con un importante orgullo de, de pertenencia、uh -huh. a sus organizaciones, muy orientados a los ciudadanos y con flexibilidad y autocontrol por el tipo de trabajo que ellos tienen que desarrollar. Este tipo de competencias, no es que lo diga yo de manera subjetiva, es que lo hemos analizado a través de, de herramientas de gestión de recursos humanos. En este caso, hemos utilizado la gestión por competencias para detectar cuáles eran aquellas competencias corporativas que estaban、eh, de una manera clara presentes en estos colectivos. Y esto es un poco lo que ha salido de estos estudios y lo que creo que los ciudadanos de Madrid pueden apreciar cada vez que tienen que recibir. Un servicio por parte de estos、eh, profesionales. Usted, por la reunión que hemos mantenido hace unos instantes、eh, preparando este, este espacio, veo que se siente muy directora de organización y desarrollo, muy directora de, de recursos humanos, lo cual nos encanta、eh, que esté con nosotros hoy porque nos podrá hablar de distintas visiones. Pero, bueno, en esa carpeta del 2007,、eh, hablando, hablando de prioridades、eh, y, y entrando poco a poco en detalles de los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid, Bueno, los tres o cuatro aspectos, doña Cristina, que le preocupa y le ocupa a, a la actual directora de Organización y Desarrollo en materia de recursos humanos. Pues, don Francisco, me siento, me siento、eh, absolutamente metida en la función de recursos humanos porque ya van a h a c e r casi 19 años que me dedico a esta, a esta ¿De función.、Verdad? Con lo cual, en fin, no me queda más remedio que de verdad creérmela, porque si no, no hubiera aguantado tantos años.、Eh, siempre a los、eh, responsables de recursos humanos nos preocupan、eh, muchas cosas, y sobre todo cuando estamos en entornos con tanto impacto en los ciudadanos, en la calidad de vida de los, de los ciudadanos. Por eso, a nosotros nos preocupa esencialmente el tener herramientas de medición que nos eh, permitan eh, ir eh, midiendo ir observando la evolución que las políticas que nosotros estamos estableciendo. tienen, ¿Qué impacto tiene n eso en la calidad de vida de los, de los ciudadanos? ¿no? Estamos muy obsesionados por la medición. Medición, no solamente utilizamos indicadores internos, sino también indicadores externos que nos vienen dados, por ejemplo, en el ámbito de policía municipal, pues, por ejemplo, por la delegación del gobierno. Nosotros estamos atentos a cómo están los indicadores de seguridad ciudadana en la ciudad de Madrid para ir viendo si efectivamente vamos por el. Camino correcto con las políticas de, de recursos humanos, de organización y de calidad y de otros muchos aspectos que estamos、eh, introduciendo desde, desde el área de gobierno de seguridad y servicios a la comunidad. Creemos que estamos en el buen camino, pero eso no nos puede dejar、eh, bajar la guardia. ¿no? Los、uh -huh. datos y los resultados que se están obteniendo, por ejemplo, en, la, en los temas de seguridad,、eh, y lo dice la delegación del gobierno, es que en la ciudad de Madrid、eh, la tasa de delincuencia, que es、eh, los delitos y faltas por cada mil habitantes, están disminuyendo. En los últimos tres años, en un 8,3%. Esa es una tendencia inversa a la que se ha registrado en el resto de la, del, del país. Eso, bueno, pues lo que nos hace ver que efectivamente estamos en el buen camino, pero seguimos midiendo tanto con indicadores externos que nos sirven de referencia como con los indicadores externos. Internos.、Eh, y luego, bueno, pues hay muchos aspectos mucho más domésticos. Por ejemplo, este año tenemos elecciones sindicales y eso siempre a gente que nos dedicamos al tema de recursos humanos pues, pues nos preocupa, ¿no? Pero h、uh -huh. ahí siempre la cartera. Problemas que, que atender. Pues, doña Cristina Sopeña, como bien dice ella, 19 años. Vamos a resumir esos 19 años y a conocerla un poco más, don Diego. Pues vamos a intentar recoger y resumir esos 19 años de experiencia y desarrollo en el sector de los recursos humanos de Cristina Sopeña de la Torre, licenciada. En Derecho por el ICADE, Máster en Recursos Humanos por el Instituto de Empresa y actualmente vocal del Consejo Asesor del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Desde julio de 2003 hasta la fecha, Ha desempeñado Cristina Sopeña el cargo de directora general de organización y desarrollo del área de gobierno de seguridad y servicios a la comunidad, con responsabilidad en materia de recursos humanos sobre diferentes cuerpos de organización y calidad, sobre los cuerpos esenciales de policía municipal, bomberos, SAMUR y protección civil y agentes de movilidad, formando parte del consejo de dirección de dicha área de gobierno, como ella apuntaba, 11.000 empleados.、Eh, un grupo, además,、eh, que en estos mismos días.、Eh, Tan críticos para nuestra ciudad están demostrando su calidad profesional. Desde 1996 hasta 1998 ha sido la responsable de relaciones laborales de Metro de Madrid a partir de ese año y hasta julio de 2003. Tuvo la responsabilidad de la dirección de recursos humanos de esta compañía, de la que también formó parte del Consejo de Dirección de Metro Madrid. Anteriormente ocupó distintos puestos y cargos en materia de recursos humanos en distintas empresas públicas y privadas En los sectores de consultoría y banca. También、eh, participó en numerosas negociaciones colectivas, en diversos proyectos de organización y desarrollo de recursos humanos en el diseño e implementación de políticas retributivas de estas empresas. 19 años dedicados a los recursos humanos. ¿Se nos olvida algo, doña Cristina? Bueno, actualmente soy、eh, consejera también del Consejo de Administración de, de la MT y ya no ocupo en la actualidad el, carpo, el, el cargo de, de vocal del Consejo Asesor. Prepare usted la pregunta, esta, pero para el final. ¿qué es, ¿Cómo q u é es concilia?、Eh? Pero luego se lo, se lo preguntaré. Es <risa> difícil, es t á difícil. Se lo preguntaré luego. Bueno, vamos a entrar ya con nuestros contertulios. Les voy a dar paso. Antes, tan solo,、eh, bueno, pues、eh, están de enhorabuena. Desde su departamento, porque hablando de innovación, doña Cristina, recientemente acaban de recibir el sello de excelencia europea、eh, y el premio Expansión Empleo por el proyecto Madrid Seguro. Me gustaría hablar de ello y de esa forma comenzar ya la tertulia de lleno. Bueno, en un Madrid seguro, en el que lo hablábamos anteriormente, uno de los grandes retos. Uno, porque hay muchísimas cosas de interés que me gustaría tratar en el programa de hoy, es、eh, bueno, el rol de la policía、eh, pues, tendente hacia、eh, el cambio hacia una policía de seguridad. Esto es todo un reto que hay que ir construyéndolo poco a poco, pero ¿en qué momento nos encontramos? Sobre todo por si nos está escuchando algún ciudadano en el coche. De, de, bueno, cuéntenos, Madrid seguro, las claves fundamentales de este proyecto, que es una realidad ya. Sí, sí. estamos trabajando desde hace tres años en el proyecto de Madrid Seguro. Básicamente, el proyecto de Madrid Seguro es un、eh, proyecto de gestión del cambio en policía municipal que pretende dar respuesta a la demanda ciudadana de mayor seguridad en las calles de, de Madrid. Para dar respuesta a esa demanda ciudadana, lo que hemos、eh, articulado es un, es un proyecto que gestiona el cambio desde una policía tradicionalmente dedicada al tráfico a una policía administrativa、uh -huh. y pasar a una policía. l a de Seguridad.、Eh, la idea、eh, gira en torno fundamentalmente en delegar aquellas funciones que son, no son estrictamente policiales,、eh, delegándolas en otros cuerpos, como puede ser el tema de los agentes de movilidad, las labores relativas a, al tráfico. Labores administrativas que se dejan en manos de otro tipo de funcionarios, personal administrativo, y los temas que eran tradicionalmente ocupados por la Policía Municipal, que también era el tema de la vigilancia de los edificios públicos municipales, pues se delega en manos de empresas de seguridad privada. Eso lo que nos permite es centrar y focalizar a la Policía Municipal en labores de seguridad. Y、eh, añadido a esto, lo que hemos introducido es una separación funcional entre lo que es el mundo operativo de la Policía. Y lo que es el mundo de la gestión que debemos apoyar desde la gestión a la Policía Municipal. Anteriormente nos encontrábamos que la Policía Municipal tenía que asumir labores pues, de gestión de personal,、uh -huh. eh, informáticas, labores、eh, económico-presupuestarias, de contratación. ...y Entonces, lo que hacemos es nosotros liberar a través de profesionales especializados en la p a t e r í a para que los mandos y las bases de policía se puedan dedicar más a la función de, de seguridad. Estamos utilizando muchas、uh -huh. herramientas que nos están permitiendo、eh, abordar un proyecto de la complejidad del que estamos eh, hablando. Eh, nosotros, para ayudarnos en este, en, este,、eh, en este camino, hemos diseñado una hoja de ruta que lo que、mm, introduce es、eh, distintas palancas que sabemos que tenemos que tocar y que, de hecho, se están tocando para que, de una manera coordinada e integrada y adaptada a las p e c u l i a r e s de una. p e c u l i i a r De a d s perdón, de una administración、uh -huh. pública de nuestras características,、pues、nos permita、eh, facilitarnos esa, esa labor. ¿no? Me parece una novedad, ya lo vimos en su día en los premios Expansión y Empleo. Bueno, ahora seguiremos hablando、eh, y seguro que tienen muchas preguntas nuestros contertulios. Don Jesús Correas, director de Dos Consultores en Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas feliz tarde. año. Juan, feliz año para todos nuestros oyentes también. Bueno, con muchos retos este año, ¿no? En Dos Consultores. Pues por supuesto,、eh, no podemos hacer otra cosa que mirar para adelante. Eso supone、sí. mirar la vida profesional con muchos retos. Pues muchas gracias por estar con nosotros también en esta tertulia. Don Jorge Raenz,、eh, Sesán Software. Muy buenas tardes. Bienvenidos, feliz año también. Gracias, igualmente, Fran. ¿Cómo hemos cerrado y cómo abrimos? Pues hemos cerrado también, que estoy con, con terror con los objetivos de 2007, pero bien, bueno, bien, en cualquier pero, caso. Pero bien, los clientes se están contentos. Contentos como siempre. Bueno, pues aquí tienen a Doña Cristina, a Don Jesús, eh, Don eh, Jorge. Yo creo que el tema de Madrid seguro. Con esas novedades de incluir herramientas del sector público en el privado, pues ahí tienen dirección por objetivos, modelo de FQM, ingeniería de procesos, retribuciones variables, analizar la productividad. Yo creo que son temas importantísimos. Pues, j e s s Yo pienso, pienso que, que sí, y yo creo que una de las claves、eh, de lo que yo conozco、eh, de este proyecto es que,、eh, más allá de las herramientas, Todo está fundamentado en unos principios de valor, n o、eh, en unos valores, en una orientación clara también a ese resultado final. n o y, y, y bueno, lo que me parece admirable desde el punto de vista de lo que es la gestión de recursos humanos en una organización, además en una organización pública, es conseguir introducir determinadas referencias en la gestión que después sean susceptibles de, de medir. n o Entonces.、Eh, La pregunta que iba a hacer iba a ir al principio.、Eh, ¿Cuáles son las claves que habéis tenido que tocar para conseguir introducir un modelo de competencias, nuevos conceptos de orientación a objetivos, que además son retribuidos con el criterio variable, etcétera? etcétera? ¿Dónde, ¿Dónde empieza todo esto? Bueno, pues、eh, tengo que decir, don Jesús, que esto empieza en un trabajo en equipo, en un trabajo en equipo、eh, de un equipo multidisciplinar, compuesto por una parte por personal de policía, lo que nosotros llamamos personal uniformado. Por personal、eh, experto en administración pública, que es un grupo también muy importante, y luego por otras personas que forman parte de, básicamente de mi dirección、eh, general, que son personas expertas en gestión. Entonces, estas tres patas, de una manera coordinada, de una manera integrada y no exenta de dificultades, sobre todo en una primera etapa, pues、eh, hemos hecho. Que el puzzle vaya encajando con cada una de las,、eh, una de las piezas.、Eh, en este tipo de organizaciones, estamos hablando de una organización con más de 150 años de historia, estamos hablando de una organización de, de más de 7.000 funcionarios, estamos hablando de una organización jerárquica, fuertemente legislada y reglamentada. La gestión y, del cambio no es, no es fácil y eso no se nos escapa a ninguno. Pero tengo que decir que. que Ha sido muy bien recibida por parte del, del personal de, del Cuerpo de, de Policía Municipal. Que a pesar de que al principio, como es normal, la resistencia pues, pudiera existir, sobre todo porque bueno, pues, no entendían muchos de los mensajes que nosotros les podíamos estar lanzando, pero ellos están viendo que están consiguiendo resultados y son、uh -huh. sus resultados. Y además que tienen reconocimiento externo. Por supuesto、sí. que a nosotros nos hace muchísima ilusión el recibir un premio tan importante como el de expansión y empleo a la innovación de recursos humanos. o el tener el sello de, de calidad europeo FQM. Por primera vez en una policía municipal en, en España. Y por supuesto que nos hace muchísima ilusión también haber、eh, r e s u l t a d o finalistas en otros premios internacionales que, que, que hemos,、eh, nos hemos presentado、eh, últimamente. Pero sobre todo eso les sirve a ellos para realmente sentirse más implicados y sobre todo ver que están consiguiendo los resultados, que lo que estamos estableciendo en nuestra dirección por objetivos, luego ellos son capaces a través de su trabajo, a través de su esfuerzo, de irlo consiguiendo. ¿no? Y, y, y vuelvo a repetir, los d a o s Los datos de la seguridad en Madrid están, están ahí. Los datos de siniestralidad en los accidentes de tráfico están ahí. Es decir, ellos tienen、eh, ya unos, unos elementos de medida en los que bueno, pues,、eh, van viendo que efectivamente su esfuerzo tiene recompensas y, y, y es、eh, también muy importante para ellos esa, esa gratificación. ¿no? ¿No, Jorge. Sí, bueno, lo primero que llama la atención,、eh, lo que decías al principio, que es una, una de las únicas policías, la única que está aplicando este tipo de, de medidas. n o Yo creo que se nota efectivamente que hay una profesional de los recursos humanos, 19 años, los que sean al frente de o, o llevando, desempeñando funciones、uh -huh. de gestión de recursos humanos, y, y choca, n o porque la verdad es que no es, muy, no es muy habitual. Normalmente, cuando nos hablan de hay que mejorar la seguridad en una ciudad, lo que se habla es incrementemos efectivos, no se habla de incrementemos、eh, pues、eficiencia. La, la eficiencia. n o Realmente、eh, entiendo que todo está basado en incrementar la eficiencia en colectivos que bueno, que se ha dicho que es gente, p、pues, una e es s u organización、eh, pues, con muchos, muchos años de existencia, habrá muchas barreras que vencer.、Eh, realmente, al final,、eh, está la persona y, y bueno, los diferentes, diferentes puestos o, o funciones que se están desempeñando ahí. ¿Cuáles han sido? Antes hablábamos de palancas, ¿no? Eh, palancas relacionadas con、eh, aspectos personales, sobre todo entendiendo que la gente está, b、bueno, u entiendo o e n que un trabajador de la policía o de bomberos o un agente de movilidad、eh, también se fija en lo que ocurre en el sector privado, n o Pues、eh, conciliación, retribución variable.、Eh, ¿Cuáles han sido,、eh, aparte de la medición, que es el primer punto, o ¿no? n es la primera fase de eso, las、eh, principales palancas para motivar, para incrementar esa efectividad, esa eficiencia? Don Jorge, nosotros hemos intentado desde el principio、eh, implicar propios,、eh, al propio personal, en este caso al personal de, de Policía Municipal, en todas las herramientas que íbamos、eh, acometiendo. Desde los estudios de benchmarking, les hemos hecho partícipes para que ellos conocieran las mejores prácticas en el sector de la seguridad que se estaban abordando、eh, internacionalmente. Les hemos hecho partícipes de los proyectos. del propio análisis DAFO que ellos han hecho de su organización para que ellos Diagnosticaran su organización, vieran cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las debilidades, de las oportunidades, en fin, que ellos mismos hayan participado desde el primer momento en la realización de muchas de estas herramientas o en la participación del desarrollo de muchas de estas herramientas. Por supuesto que luego hay herramientas que a nosotros también nos sirven, las retribuciones variables, a ellos les sirven pues, para u e s p mejorar sus retribuciones y a nosotros nos sirven también para palancas y engrasadores, para alinear de una manera más rápida pues a toda la organización en el. En, el, en la dirección que, bueno, que el, en definitiva, el ciudadano nos está, nos está requiriendo. ¿no? Nosotros no somos nada más que transmisores de lo que el ciudadano está, está transmitiendo, que luego nosotros recibimos el mandato por parte del alcalde, del concejal, en este caso de seguridad, Pedro Calvo, y que bueno,、pues、nosotros intentamos, a través de los mecanismos de recursos humanos y de organización, materializar, ¿no? pero con la participación y la implicación desde el principio de los mandos y de los directivos de, de policía. Y ahí trabajamos con un efecto en c a Empezamos por la cúpula y poco a poco vamos descendiendo. Hemos abordado también otras palancas muy, muy importantes en este tipo de sectores, la negociación colectiva. Hemos implicado también a los sindicatos desde el comienzo de nuestra, de, de nuestra andadura para que efectivamente、eh, bueno, ellos hayan, se hayan sentido partícipes desde el comienzo desde, de, esta, bueno,、pues、de esta nueva etapa en policía municipal.、Eh, Uno de los temas importantes.、Eh... Que tiene que ver con el convencer, n o va asociado al、um, principio de la credibilidad. n o Solamente cuando hay resultados, las cosas empiezan a ser creíbles. n o Pero a su vez, eh, eh, conseguir resultados implica luchar por、eh, nuevas etapas y, y, y nuevos retos. Año 2007,、eh, en este tipo de proyectos, ¿cuáles son las, las claves en las que se están trabajando? Bueno,、eh, nosotros lo que hemos introducido,、mmm, y creo que es un poco el éxito, si se puede hablar de, de éxito en este tipo de proyectos que son a largo plazo, y tres años no es largo sí,、claro. plazo, es el haber introducido en la Policía Municipal la cultura de la mejora continua.、Uh -huh. O sea, ellos mismos saben que tienen retos. Eh, cada año, cada, cada, año cada, cada mes, cada día. En definitiva, ellos están en esa dinámica ya. ¿no? Entonces, bueno, pues saben que bueno, ahora han obtenido un sello de, de, de calidad europeo, pero que se lo tienen que seguir trabajando, porque、Uf. evidentemente ahora es bronce, luego será plata, luego será oro, y hay que seguirlo trabajando desde el primer momento. Entonces. Los retos del 2007 ellos tienen, por supuesto, dentro de sus objetivos, objetivos operativos b j e t i v o o s que saben que tienen que cumplir, que cada vez van siendo más exigentes, que están muy relacionados con lo que el ciudadano está pidiendo. El tema de, de la tasa de delincuencia tiene n que seguir rebajando, el tema de los accidentes en la ciudad, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que estamos tratando es de impregnar la mejora continua y estas herramientas ayudan de una manera sustancial. Y ellos ya están viendo. El tema de que hayan recibido el sello de calidad, por supuesto, que es un aliciente. Muy importante para la propia organización. ¿no? En un programa de recursos humanos,、eh, esta pregunta que le voy a hacer, pues eh, supone, eh, bueno, eh, cuando la escuchemos, supone mucho, porque es el primer avance para conocer un plan. Dentro de Madrid Seguro, bueno, ¿cómo ha sido el proceso de comunicación、eh, interna de Madrid Seguro? Porque para servir primero. Nos tenemos que enterar cómo funciona el plan. En este caso, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué nos puede contar de esa comunicación interna?、Uh -huh. Pues,、eh, don Francisco, la comunicación siempre es una asignatura muy complicada, sobre todo en un colectivo tan grande como el de Policía, policía Municipal. Estamos hablando de 7.000 efectivos. Nosotros entendemos que la comunicación tiene que ir por el conducto natural, que es el de descendente, desde sus jefes, t i e n e que ir por la cadena de mando natural, son cuerpos jerarquizados, y tienen que descender hasta el último、eh, eslabón de la、uh -huh. cadena de, de mando.、Eh, En esa línea se está trabajando. Son los propios oficiales de policía, los responsables de cada una de las unidades de distrito, los que tienen que comunicar a sus colaboradores inmediatos pues, cuál es la evolución de los planes de acción que tiene cada uno de los distritos en Madrid. Pero luego lo que hacemos también es reforzar a través de herramientas, como por ejemplo la publicación de una revista que se ha titulado Madrid Seguro, pues, para dar unas noticias un poco de carácter más general y que, bueno, pues, que tienen un poco más de distancia. En el tiempo. Pero el día a día la comunicación se tiene que hacer a través de los propios mandos naturales de la organización. Es la única manera en la que nos podemos garantizar, y eso es uno de los temas que nos han medido a la hora de la evaluación de, de, de la certificación de calidad europea, si efectivamente eso se estaba produciendo y esa comunicación descendente se estaba, se estaba produciendo. Y otra curiosidad también、eh, que, bueno, que, que habla de su, no solo de su vocación, sino de su profesionalización en r e c u r s o s Humanos y ese análisis DAFO que hablaba. ¿no? ¿Dónde n están、eh, las oportunidades del Plan Madrid Futuro? Bueno, las oportunidades、eh, básicamente se han visto en los nuevos vecinos, ...en la diversidad, la en la diversidad cultural que una ciudad como Madrid、eh, está recibiendo en muy poco tiempo y la integración de esa diversidad cultural. Bueno, pues、eh, estamos recibiendo y en、uh -huh. determinados barrios hay una concentración muy importante de nuevos vecinos. Eso es claramente una, una oportunidad para nosotros el conseguir una integración, una integración、eh, pacífica, una integración、eh, equilibrada para ambas partes, para los vecinos que ya estaban en, en Madrid y para los nuevos vecinos que se incorporan con sus culturas, con sus distintas maneras de, de, de, de vivir las ciudades y、mm, somos. Conscientes de que ese es un gran reto para, para la Policía Municipal. En general, para todo el Ayuntamiento, pero para la Policía Municipal en especial.、Uh -huh. No, Jesús. e、sí, me había quedado una pregunta en,、eh, aquí en el bolsillo, que es que、eh, para mí es un tema fundamental en todo este proceso de cambio que van asociados a los estilos de dirección.、Eh, y antes, cuando nos comentaba、eh, el tema de la comunicación en sentido descendente, Me imagino que uno de los grandes、eh, temas, temas muy importantes, están asociados a cómo los oficiales de policía desempeñan su papel、eh, con un mismo nivel de responsabilidad, pero un estilo, una forma de hacer、eh, diferente. ¿no? Me imagino que hay ahí un esfuerzo importante de transformación en lo que es la autopercepción de ese cuerpo de mando a la hora de hacer y de desarrollar su papel, su función. Y no debe ser especialmente fácil en una organización que, como nos decías antes, está muy jerarquizada o estaba muy jerarquizada y que esa transformación requiere un cambio importante en la forma en que yo me comunico con mis colaboradores. En ese sentido, estamos hablando de un entorno de, de policía con unas claves, y unas directrices de comportamiento bastante, bastante estructurada, con menos flexibilidad que lo pueden ser otro tipo de organizaciones. ¿Cómo evoluciona esa parte del estilo de dirección en el cuerpo de policía? Bueno,、eh, nosotros lo que intentamos desde la función de recursos humanos es apoyar、eh, a estos、eh, directivos y a estos mandos de policía, porque sabemos que es difícil también para ellos el poder、eh, hacer esa transformación pues, a, a una política que anteriormente pues, era más de ordeno y mando, mando. Y, y ahora pues,、eh, pretende ser más participativa y que pretende ser pues, más,、eh, más, más cercana. n o Nosotros hemos diseñado、eh, programas de formación junto con la Universidad、eh, Carlos III、uh -huh. en un programa máster específico para nuestros oficiales de policía, para los mandos de las unidades de, de distrito. Estos temas. Se、eh, abordan dentro de, de este máster, por ejemplo.、Uh -huh. Hemos hecho convenios de colaboración también con el IES. Nuestros mandos han participado en el IES en jornadas especiales en las que intentamos entrenar、eh, a los, eh, en estas nuevas responsabilidades en, en las que les, bueno, pues,、eh, les estamos eh, introduciendo. Eh, se ha trabajado también, se está trabajando con el ESIC. Es decir, estamos abordando toda la parte de competencias genéricas、uh -huh. que tradicionalmente. No se ha、mm, trabajado en este tipo de organizaciones、pues、porque、eh, se centraban más en la formación en aspectos técnicos, que fueran bueno,、pues、unos perfectos conocedores、pues、de las técnicas policiales, temas de defensa、eh, personal, temas de, de adiestramiento en el tiro,、uh -huh. ya para los temas de, pues,、eh, de la investigación de delitos, bueno, temas más técnicos. Y ahora lo que hacemos es introducirles también en、eh, las competencias genéricas y nos ayudamos. Evidentemente, a través de la formación. Pero diseñamos planes específicos para abordar las necesidades específicas de, de estos、eh, colectivos en los que realmente nosotros les estamos exigiendo unos resultados y hay que ayudarles、claro. para que den esos resultados. Si no, la verdad es que sería difícil. Claro, claro. Son temas que, bueno, que desde el punto de vista de esa visión de traspaso de argumentos, de conceptos de la empresa privada a la pública, son apasionantes y que en el último encuentro sobre administraciones públicas que tuvimos en. En Ávila, con representantes de distintas administraciones públicas, allí también estuvo el Foro de los Recursos Humanos. Bueno, pues、eh, se, se vio cómo realmente eso es posible.、Tal、es así que esa retribución variable y esa productividad pues, eran esperadas、eh, en esos meses de, de noviembre, fruto de ese trabajo realizado. Saben ustedes, amigos oyentes, que en el Foro de los Recursos Humanos,、eh, en el área. Pues、eh, que trabajamos constantemente y sobre todo en temas de gestión, nos gusta estar muy cercanos, muy cercanos también a los medios de comunicación. Y、eh, bueno, el área、eh, de seguridad y servicios、eh, que representa la directora general de organizaciones de s a r r o l、eh, l o la directora de recursos humanos, en este caso, doña Cristina Sopeña, es miembro del Club de la Excelencia. Damos la bienvenida también a la directora de comunicación del Club de la Excelencia, donna, doña Isabel Aizpun. Feliz año. Feliz año, buenas tardes. ¿Qué tal?、Eh, ¿Comienza el año en el Club de la Excelencia? Fantástico, con, ¿Sí? con carrerilla, sí. s Con muchos eventos y preparando ya ese evento de marzo, creo, sí, abril, ¿no? Y preparando el foro anual, que es el evento、uh -huh. más importante del club y que será el 23 de marzo y que se dedica además este año a, a recursos humanos y a emprendedores. Y ahí ya os esperamos a todos. Bueno, pues ahí tendremos que estar. Damos la bienvenida también en comunicación al director de Capital Humano, querido o José o a n n t i José Antonio Carazo. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes y feliz año a todos. Feliz año a todos, feliz año a ti especialmente. Bueno, ¿cómo se presenta este año 2007 en materia de recursos humanos? Verás que la pregunta no es de, de mucho pensar, pero es que realmente es la, la clave fundamental. ¿Va a haber algún cambio? Sería la pregunta, José Antonio. Bueno, cambios. Yo creo que estamos viviendo un cambio continuo y a mí me parece que el mundo de los recursos humanos vive una, una revolución silenciosa y apasionante, y desde esa óptica estamos enfrentando el, el nuevo año. Eh, estamos pues, desde la revista preparando nuevas cosas, nuevos eventos y, bueno, pues, como siempre, a la expectativa de, de lo que están haciendo el Club de la Excelencia,、eh, AEDIPE y todo tipo de organizaciones que están, que están inmersas en este, en este mundo.、Uh -huh. A mí es, especialmente me, me llama la atención pues, el impacto que va a tener el tema de la inmigración, entre otras、uh -huh. cosas, porque hace poco el Círculo de Empresarios emitía uno de sus estudios. Y hablaba no ya del impacto en sí de la inmigración, que es un tema recurrente, sino de la cualificación, que ya empieza a ser eh, eh, más elevada de lo habitual, y del impacto que puede tener pues, sobre las políticas de recursos humanos y sobre la gestión de la diversidad en general.、Mm -hmm. Es un tema que, que se me ocurre así a bote pronto, que creo que, que va a. A, a tener、eh, que, que ser contemplado con gran atención en estos, en estos próximos meses, pero bueno,、eh, con tiempo podríamos hablar de muchos otros que,、uh -huh. que seguro que van a centrar nuestra atención. Bueno, y el Congreso de Capital Humano ya preparándose. El Congreso de Capital Humano ya preparándose, ya están desde, desde ya mismo invitados todos nuestros oyentes,、uh -huh. a, o todos tus oyentes, de tuyos, tuyos al 19 de, de abril en el Palacio Municipal. De congresos, y bueno, pues estamos preparando un programa muy atractivo, encabezado pues, uno, por u u e s n p o uno de los gurús del marketing que nos van a decir cómo debe hacer la, la función de marketing para vender mejor todo lo mucho y bueno que hacen, que es Jack Trout. También tendremos a Pepo Hernández, que nos hablará de, de trabajo、Hombre. en equipo y liderazgo. Yo creo que es un personaje que está de plena actualidad y que, y que seguro que va a traer a, a, nuestros, a nuestros profesionales. Y bueno, un programa denso y amplio que, que ya iremos desganando r los próximos días. Y con、eh, pues、tu presencia mensualmente en el Foro de los Recursos Humanos, intentaremos también cara a cara con distintos invitados charlar、eh, para que esté presente pues,、eh, una persona como tú. ¿Cuántos años ya en Capital Humano, don José Antonio? Pues ya va para 13 años. Con lo joven que es usted. <risa> <risa> bueno, no sé, José Antonio, tenemos con nosotros a Cristina Sopeña, directora general de Organización y Desarrollo del Área de Gobierno, de Seguridad y Servicios de la Comunidad. No sé si tienes alguna cuestión que preguntarle, pero、eh, realmente están siendo muy interesantes los aspectos.、Eh, Que nos están comentando de Dirección por Objetivos, de. Bueno, se ha tocado algo el tema de retribución, de comunicación, sobre un proyecto importantísimo, como tú conoces muy bien, que es Madrid Seguro. Sí, sí, sí, sí, sí. Además,、eh, desde aquí la, la felicito por el, por el proyecto y por cómo se está llevando a cabo.、Y、entre otras cosas, porque、eh, bueno, nosotros desde hace ya algún tiempo venimos、eh, tratando el tema de cómo las administraciones públicas están adaptando técnicas de, de gestión y de organización de recursos humanos. Y me llamaba mucho la atención lo que estaba comentando. De que a los、eh, funcionarios y a los empleados、eh, públicos, municipales, en este caso autonómicos o, o de la Administración Central,、eh, ya no se está poniendo el énfasis solo en los aspectos técnicos, que esos ya se les da, por supuesto, y evidentemente el reciclaje es lógico y es continuo, sino en habilidades de gestión.、Eh, yo creo que es muy importante, sobre todo cuando se v、eh, eh, a asumiendo nuevas responsabilidades que necesitan otro tipo de formación. Por parte de, de los profesionales. Y en este sentido, sí me gustaría, aprovechando que está ahí,、uh -huh. eh, preguntarle: eh, ¿cuál es la, la receptividad? Es decir,、eh, por parte de los propios protagonistas, los que están viviendo en, en su propio día a día estos procesos de formación que hasta ahora no eran muy habituales, ¿cuál es, cuál es su, su forma de enfrentarse a ello y cómo están、eh, enfrentándolo? ¿Cómo, ¿Cómo están asumiendo、uh -huh. estas nuevas、eh, responsabilidades que se les están、eh, exigiendo? Cristina. Hola, buenas tardes. Hola.、Eh, bueno, pues al principio、eh, con escepticismo. Como es normal, ellos cuando les dices que vas a introducirles en un programa de formación, de competencias genéricas, que van a、eh, trabajar sobre temas de habilidades humanas, de gestión, bueno, pues les suena un poquito lejos. Pero ya tenemos un volumen muy importante de trabajadores que han pasado por estas、eh, acciones formativas y el resultado que estamos obteniendo、eh, cuando ellos hacen luego la evaluación,、eh, su autoevaluación de, del curso por el que han、eh, pasado, que Está siendo verdaderamente, a nosotros nos ha sorprendido, muy muy exitosa. La están valorando muy bien. Es verdad que creemos que, que se ha trabajado muy bien antes de, de abordar este, estas acciones formativas, que se ha preparado bien a los formadores, que conocieran muy bien los cuerpos. Muchas veces nos decían, bueno, pero es que、eh, nosotros no conocemos a estos miembros del cuerpo, pero tienen que ser miembros del cuerpo porque conocen perfectamente cuál es la realidad de, de nuestro trabajo.、Y、dicen, no, bueno, es gente. Que son especialistas en formación, pero que sí que les hemos、eh, documentado muchísimo y hemos trabajado mucho con ellos para que realmente conozcan la problemática de, de estos profesionales y, por tanto, a través de la formación, les puedan dar una respuesta. Por tanto, hasta la fecha ya llevamos a, a más de 500 profesionales pasados por estas acciones formativas,、eh, independientemente de los、eh, 70 mandos、eh, y directivos de, de policía,、eh, están siendo muy bien、eh, r e c i b i d o s para nosotros. Nosotros eso es una, una satisfacción, pero desde luego tenemos que seguir trabajando porque nos queda mucha plantilla todavía por, por pasar por nuestras, por nuestras aulas.、Uh -huh. Pues un tema muy, muy interesante. Antes de despedir a José Antonio Carazo, director de Capital、eh, Humano, les proponemos、eh, en los próximos tres minutos una acción muy interesante. Vamos a ver,、eh, doña Cristina, muy atenta, usted tiene que participar también. Y José Antonio、eh, también, desde el otro lado、uh -huh. del hilo telefónico en la redacción de, de Capital Humano. Comienza El nuevo año y desde, desde este foro、pues、han sido muchos los expertos en recursos humanos que han pasado por el espacio en 2006. Todos lo s、eh, lo tienen en el blog fororecursoshumanos.com, con todos ellos y con lo más granado de lo que aquí nos dejaron, hemos elaborado nuestra agenda de previsiones y tendencias para este nuevo año 2007. El Foro de los Recursos Humanos ha elaborado una ruta de las claves para las personas en las empresas, pero el foro ha elaborado Ocho rutas. La novena la tendrá que apuntar Doña Cristina y la décima, el director. De la revista Decana en temas de recursos humanos, don José Antonio Carazo. Así que muy atentos. Comenzamos, don Diego. Pues vamos allá con este top ten... podríamos decir, de los temas que consideramos claves para este nuevo año 2007. Nuestra particular ruta de las claves para las personas en las empresas y para, sobre todo, la función de los directores de recursos humanos. En ocho voces, ocho sonidos expertos que aquí estuvieron y que nos dejaron sus reflexiones sobre lo que viene en este año. La innovación es la combinación de dos parámetros. El primero es la creatividad, ¿eh? traer ideas nuevas al, al negocio.、Y、el segundo, lo que nosotros llamamos ese riesgo emprendedor, esa capacidad de coger esas nuevas ideas y llevarlas a la práctica, asumir el riesgo de intentar hacer las cosas de una forma diferente. Entonces eso implica que tenemos que tener una, no una adversión al riesgo, sino tenemos que ser mucho más favorables hacia la asunción del riesgo empresarial en nuestra cultura. estás al p n ú m e r o uno, don Diego? Ahí estaba, en el puesto número uno. Número de, dos. Innovación. En la voz de José Antonio Zufiría, director general de IBM Global Services España y Portugal y también miembro del Club de la Excelencia en Gestión. En el puesto número dos, identificación de los recursos humanos con servicio y calidad. José Miguel López, director de Crédito y Caución, estuvo también aquí. Dos valores fundamentales. Uno e s de servicio, el otro es、eh, este, esta creación de valor continua. Que está aportando siempre a, a la empresa fundamentalmente española, aunque bien sabéis que Crédito y Caución está implantado en España, en Portugal, hace c i n c o o seis años aproximadamente. Y en el puesto número tres, Flexibilidad. Carlos Recarte, del área de consultoría de recursos humanos de Garrigues, estuvo en el foro de recursos humanos, hablaba sobre ello. De aspectos flexibles,、eh, aspectos flexibles ahí me estoy refiriendo a. A todo lo que tiene que ver con,、eh, por ejemplo, en la diseño del marco de clasificación profesional,、uh -huh. el cómo pasar de las categorías a grupos profesionales,、eh, de forma que uno en, en el actual mercado competitivo en el que nos encontramos pueda tener、eh, más flexibilidad,、uh -huh. más, más polivalencia dentro de los, de los puestos de trabajo、eh, y de forma que también potencie la empleabilidad de, de las personas en las compañías. Y las políticas retributivas dentro de las compañías. n o para, para También, de alguna forma, tiene que ver con lo que comentaba antes, con, con la necesidad de, de ser más competitivos y desarrollar a las personas para alcanzar unos objetivos cada vez más complicados, más, más complejos. n o Más, que, más que Es nuestra ruta de las claves、eh, para las personas en las empresas.、Eh, número 4:、eh, retos en gestión de horarios. De ello hablaba también en el Foro de Recursos Humanos José Ignacio Buqueras de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios. El tema de los horarios clave también en este 2007. La Comisión Nacional se creó en mayo del 2003. Han pasado ya tres años y medio, podríamos decir. ¿Eh? El primero y el segundo año, 2003-2004, casi que roturamos en el vacío como quien rotura en el mar. En estos momentos, cada día son más los directores de Recursos Humanos ¿eh? que son conscientes de la problemática de las personas que de ellos dependen,、eh, ya en sus órdenes del día, en sus reuniones, el tema de los horarios es de los temas importantes. Ya en estos momentos, cuando una persona va a cambiar de empresa, ya no solamente pregunta el tema económico, sino dice, ¿qué voy a cobrar más? ¿O cuál es el sueldo aquí? ¿Qué horario voy a hacer? Esto es inmediatamente, o sea que la gente empieza a estar sensibilizada. Y otro tema importante, avanzar en la comunicación interna, comunicación abierta, podríamos decir, hacia las personas de la empresa. Alejandra Martínez Pérez Espinosa estuvo en el Foro de Recursos Humanos, es la directora de asesoría jurídica y también directora de Recursos Humanos de Diners Club España. Tú puedes planificarte. Cuando eres directora de Recursos Humanos o que te dedicas a e s t o s recursos humanos, puedes hacer una planificación. Pero al final todo te sorprende. Siempre existe una llamada a la puerta. ¿Puedo hablar, puedo hablar contigo? Y eso significa que hay una persona con un problema y ahí es donde entra la persona y las planificaciones son muy difíciles. Y yo creo que esa es mucho la clave de la agenda diaria de recursos humanos. De retención y también de otro tema presente reconocido por su valor social, como es la integración laboral de discapacitados. Hablábamos también después de la entrega de los premios de expansión y empleo este año con Pilar Trucios, redactora jefe de este medio de comunicación. cómo retener la gente que tengo, cómo ver el potencial que tengo dentro de la compañía entre mis empleados. Y luego también, curiosamente, temas que, que otras veces no se habían tocado. Yo e s t e año hemos premiado、eh, temas bastante curiosos. O sea,、uh -huh. Por ejemplo, el tema de la discapacidad, del que todo el mundo habla, pero que igual no se hacen cosas muy concretas. Yo creo que lo que ha presentado MSD ha sido muy llamativo.、Uh -huh. Luego, por otro lado, también lo de Frapever nos ha sorprendido bastante. Una empresa con 1.500 empleados,、eh, bueno, pues、ellos no tenían perfiles、eh, electromecánicos, los necesitaban. Estaban en la zona de Tarragona y han montado una escuela para poder formar e l e c t r o m e c á n i c o Yo creo que la gente innova sobre los problemas que tiene. Y en el puesto número 7, un tema también clave: seguir avanzando en la modernización de la función de recursos humanos, algo de lo que hablábamos con el profesor de s a de Carlos Obeso a raíz de la presentación del informe Cranfield de Recursos Humanos. Y en el número 8, en el mercado laboral, mucho. Va a dar que hablar este año la figura del autónomo. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA, también estuvo aquí y hablábamos sobre ello. Desde luego que habla r mucho este 2007 de los autónomos. Y el número 9, pues le adelanto, doña Cristina, Madrid Segura. ¿Le parece bien? Me, me, parece, me parece fenomenal. Bueno, pues entonces、eh, apuntamos como ese reto, Madrid Segura. ¿Alguno más tenía usted? No. Bueno,、eh, pues、con ese ya que... tenemos suficiente. Y el décimo, cierra usted, don José Antonio. Bueno, pues el décimo, como he adelantado antes, yo creo que el, el marketing de recursos humanos, la función de recursos humanos tiene que saber vender lo mucho y bien que lo hace, y es la forma, enlazando quizá con un undécimo, de conseguir el compromiso, el compromiso tanto por parte de los empleados como por parte de las propias compañías. Tienen que comprometerse ambas partes para, para lograr el. El desarrollo y el éxito serían、bueno. un poco mis propuestas. Pues cuánto trabajo tenemos por delante. Gracias, don José Antonio Carazo, director、ah. de Capital h u m a n o Buen año, 2007. Igualmente. Nos veremos pronto. Gracias, doña Isabela e z p u n desde el Club de la Excelencia, directora de comunicación, cada vez más presente en los distintos medios de, de comunicación, con las actividades que interesan a los directores de recursos humanos,、eh, que son claves. Gracias, feliz año. Gracias a vosotros. Don Jorge Raiz, encantado de verte t a n b i e n como siempre. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Don Jesús, usted mejor todavía. Le veo mejor todavía que don Jorge. g ¿eh? r a c i a Y así, y, así y así todo el año. Feliz año 2007. Feliz nos año. veremos. Don Diego,、eh, que hasta el próximo lunes. Y traeré los fichajes para que usted no se m u y bien. Fenomenal.、Eh, pues、de, le espero. Doña Cristina, un placer tenerla con nosotros y comentar pues, los aspectos más fundamentales de, bueno, de su trabajo en el día a día, en estos 19 años, y de,、eh, bueno, pues、en el lugar donde usted trabaja, que es en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos podido, dentro de esa área de seguridad, conocer algunas cosas más. Le da usted recuerdos a la Policía Municipal, a los bomberos. Al SAMUR, a la, a la Policía de Movilidad, a todos. Gracias por su trabajo diario y gracias por,、eh, por dirigir esos recursos humanos. Pues Muchas gracias a ustedes y transmitiré, por supuesto, en nombre de, de la radio esa felicitación. Gracias. Pues Muchas gracias. Y el foro, desde este año 2007, se va a despedir siempre con una canción que nos alegra ese 2007, fundamentalmente, y que nos habla de algún aspecto en el que tenemos que, bueno, llámelo usted mejorar. O, o bueno, o pasarlo bien en nuestro trabajo. Nos despedimos con estos sonidos. Con、vivo. optimismo para este、eh, comienzo de 2007. Gracias a todos. Hasta el próximo lunes. Adiós.